Window Window Window No me confunda el término de servidor vidor Es ser libre yo Sin un centimo desarrolla el sentido de un escritor ascendido por el pudor mi tutor el merecido, tengo el título de arqueólogo del Desciteré que por miedo jamás hablo. Desde lo más recóndito desentierro mis escritos y este es el séquito. Desde que nunca se quitó su túnica de que para aparentar al público anónimo. Para el que solo ve con los ojos y no, sabe que más allá del empaque está el contenido. Me he sostenido yo, sujeto al rama equilibrio. Eso yo rompo los esquemas, son de millonada. Vivo. somos sedentarios pero con criterios objetivos Superalterio sí, ¿Cuál es el que te dio este episodio? No creas en los medios si no están completos con no el suvisorio Bienvenido al Despilfarro, fruto del encierro, del retiro voluntario es sí, el evangelio, Apuesto de Real Apuesto que ya hay miles de judas dispuestos a entregarlo todo por monedas y al final Alguien será crucificado, todo se repite Decide que no me permite ni tener rayado Yo ese lago, cuerpo y viejo como un vago viejo También tengo ya de esto, una colpita De como en este lago, tu envidia se ahogó Pues logro todo lo que cojo de mi modo luego Micrófono en el lobo, si que no, mi tono diego. Si no decir porque no hay barras de hierro Soy en sí por causa de este encierro Ahora sí, don, ante tal asedio, sigo serio, don antes de mi nivel medio y describir de el paralelo Donde de lo que llaman evolución no vuelo Les importa un pelo. hicieron y de la sátira un héroe le Me a todos en forma de lo que es real underground Donde muchos hacellieron y no vieron Tonos vamos no, no, a fans si y se vinieron son truimos consigo, vimos entre tantos El poder y un despiparro siempre ha sido franco Para que palabras raras si no reparan la falsa cara De que nosotros siempre dicho Y dijo doy más, nada más por yo Salvar al país su letra no Mucho más mejor Andrade sucesos de los que pocos se olvidan Son los hechos, no los años ni los puños intimida vida. Escriben planos pocos usan a la lección Paranormal estamos para traívolen bueno, y con Tengo y canciones que suman sacoro de la ruina. De rap